Google ve en línea a 50% de pymes de México. El futuro del desarrollo digital en México es brillante bajo la perspectiva de Lino Cataruzzi, el director general de Google México. Los planes de gobierno para aumentar la conectividad y digitalización del país, una economía que continúa en dinamismo. La llegada de inversiones y el crecimiento del talento para el desarrollo de nuevas tecnologías son señales que sustentan su optimismo. A poco más de seis meses de tomar las riendas de la oficina local de una de las compañías tecnológicas más importantes del mundo, Cataruzzi ya advierte el potencial del crecimiento digital, sobre todo en las pequeñas y medianas empresas, uno de los principales mercados de Google para sus productos de publicidad digital, aplicaciones de productividad. Y plataformas móviles. El directivo proyecta que en cinco años más del 50% de las pymes de México tendrán presencia en Internet desde el 10% actual. Todavía la mayor parte de las pymes está por conectarse. Google es uno de los actores. Nosotros no vamos a tener la responsabilidad de llevar las pymes en línea, pero somos uno de los de, de los que contribuimos más con esto. Sumado con el gobierno y otras compañías, dijo en entrevista en sus oficinas de la Ciudad de México. Cataruzzi, de origen argentino, conoce de lo que habla. Con más de 18 años involucrado en el negocio de Internet, vio de cerca el crecimiento de grandes compañías digitales originarias de Argentina durante el boom de las llamadas.com a finales de los 90 y principios del 2000, y que ahora son i c o n o s a escala mundial. Como Mercado Libre o Despegar.com. En México advierte un retraso en sectores como el comercio electrónico. El líder regional, Brasil, facturó el año pasado 13.400 millones de dólares, mientras que México alcanzó los 9.200 millones de dólares. Esta situación representa una oportunidad si se considera que más de la mitad de los mexicanos aún no t i e n e acceso a Internet y pueden volverse usuarios del servicio. Dijo c a t a r u s i El ciclo que viene ahora para México es muy positivo, con disponibilidad de dinero, inversión, con una gran cantidad de talento y la demanda de talento es muy fuerte. En el 2000, de Argentina y Brasil surgieron iconos regionales. Quizá México no ha sabido cristalizar eso y yo creo que este es el momento para México, considero. Para llegar a este escenario, se tendrán que sortear varios retos. Lino Cataruzi z menciona el desarrollo de una conectividad desigual en el territorio del país y la educación como los principales riesgos del ecosistema digital mexicano. Los factores de riesgo están relacionados con la conectividad y la calidad en el acceso a Internet. Y segundo, a la educación. México es un país grande, entonces, s Una cosa es que podamos tener acceso en el Distrito Federal y otra cosa es que podamos tener acceso a lugares más remotos. Lograr la capilaridad y llegar a todo México integralmente son cosas que nos van a ayudar mucho, dijo. Esta visión coincide con el análisis del índice e-friction de The Boston Consulting Group. Donde la consultora afirma que el acceso a Internet de banda ancha y la velocidad de las conexiones figuran entre los principales obstáculos de la infraestructura para el desarrollo de la economía digital en México. El estudio también colocó a la baja la educación y la falta de habilidades tecnológicas como inhibidores importantes. Los factores de riesgo están relacionados con la conectividad y la calidad en el acceso a Internet, y segundo, a la educación. Dice Lino Cataruzzi. En comercio electrónico, Cataruzzi observa desafíos, como aumentar la bancarización y los medios de pago en línea, y la resolución de problemas de logística, como el envío de los productos, sobre todo si existe la oportunidad de comercializar a cualquier mercado internacional a través de Internet. Estos esos retos no impiden pensar en un escenario en el que, Todas las personas podrían vender a través de Internet y donde la experiencia brindada al usuario será el factor decisivo para ganar en este terreno, de acuerdo con Cataruzi.